Hablaba un burro y era muy divertido porque era como el burro que era una persona y eso hizo un impacto Había unos payasos que estuvo muy bien después eh, había un recorrido por estos campos Bueno, cuando los chicos estaban haciendo música y todo, y iban para la calle, y cuando fuimos andando aquí a la torre, precioso, precioso. El 19 y 20 de septiembre, en Pontos. ¿Y a qué tan ufaren? Danit. Ay, pobre de mí, yo tampoco... <risa>